Bueno, bueno, nosotros vamos a andar este, recorriendo un poco las calles de la ciudad, contando algunas situaciones. Y bueno, ayer lo decíamos, eh, hay actividad esta semana otra vez en el Consejo Deliberante. Ayer hubo este, hubo actividades en comisiones y hoy también lo va a haber. Ayer se hicieron dos comisiones solamente, Hacienda y Obras Públicas. No pasó demasiado, no más de cinco minutos cada, cada comisión. Y después la Comisión de Desarrollo Social y Ambiente... no se realizó porque no había temas. Hoy, Mira. hoy martes, eh, van a continuar las sesiones, eh, las comisiones, perdón, y este jueves la sesión del Consejo Deliberante, y sí hoy se va a tratar un tema importante que es el que presentó el bloque de la oposición del FREPAM, y tiene que ver con las licencias por desgaste emocional del personal administrativo que trabaja en la primera línea eh, de atención, de abordaje de situaciones de violencia de género, ...en la Dirección de Políticas de Género. Ya tienen una licencia las personas profesionales... Eh, ...pero ahora el FREPAN propone que esa misma licencia... ...ese mismo tiempo de licencia... ...lo tengan las personas administrativas. O sea, eh, las, las que primero atienden... A, ...sobre todo a las mujeres que vienen a pedir este, ayuda, auxilio... ...y asesoramiento en la Dirección de Políticas de Género. Ese tema se va a tratar hoy en la Comisión... Así que vamos a estar ahí. Mauro, eh, ¿cómo es el, cómo está el ambiente en el Consejo deliberante? Oh. ¿Está eh, picado? Eh, o... La verdad que es de incertidumbre total. Ayer estuve un rato hablando con personas que trabajan en el Consejo deliberante y no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué movimientos va a haber, no se no se sabe si cada una de las personas que están ahí se van a mantener ahí. Este, la verdad que es una una situación. muy pero muy complicada y angustiante para no para los trabajadores que están en planta permanente porque saben que van a seguir trabajando pero sí personas que están de asesores o asesoras en los en los bloques de, de del consejo deliberante que no saben si va a haber más movimientos si va a ingresar alguien si se va a ir alguien eh, todo es casi que eh, día a día eh, las situaciones que se viven en el consejo deliberante y después bueno ir así vueltas este, comentarios eh, más este más chusmerío algunas cuest unas cuestiones puntuales y después también que hay la verdad poca actividad muy muy poca actividad ayer como les contaba las comisiones no duran más de cuatro o cinco minutos no hay discusiones hay dos o tres temas que se plantean eh, y que cuando por ejemplo la, la oposición pide algún alguna respuesta de algún tema que pre, que presentaron desde el oficialismo que habitualmente son los que presiden las comisiones les dicen que están tratando el tema que no tienen ese, ese esa respuesta que habían pedido o sea que es una situación muy muy rara en el Consejo deliberante después de todo lo que ha pasado sabiendo que este Consejo va a ser distinto después del 10 de diciembre que la actual viceintendenta ya no va a ser más la presidenta del Consejo deliberante y que algunos asesores ya los los removieron y otros sí eh, eh, por ejemplo asesores removidos eh, está el caso de De Gardi Muñoz, ¿no? que, sí, que es una... Muñoz es uno. Le dieron la baja. Ahí hay como también una interna de la Cámpora, si es que podemos decir así, ¿no? Sí, claro, totalmente. Porque y... Gardi y Muñoz es alguien que responde sobre todo a Luchi Alonso y tenía su lugar ahí. Y bueno, el, el bloque que responde a Luciano Di Napoli prefirió, no sé si decir sacárselo de encima, pero bueno... Lo, Fue una, sí, sí. Le dieron la baja en una situación media rara. Y prefirieron que no esté más ahí. Claro, Es claro. una forma de sacárselo de encima. Mm. Eh, sí, eh, la, la, la interna Luciano de Nápoles Luz Alonso, y Lucha Alonso, está claramente en el Consejo Deliberante. Eso es indisimulable. Y te lo dicen todas las personas que están ahí, algunas que son parte de, de, de una línea. otras que son parte de otra, otras personas que no son parte de ninguna de las dos líneas que también pueden llegar a ver afectado su, su labor diaria. Eh, es una situación eh, rara, muy rara, y que nadie te dice nada por miedo a que suceda algo más grave de lo que está pasando. Claro. La verdad que ayer estuve un ratito y me di cuenta que, que la situación mm. no es para nada agradable, sobre todo para las personas que tienen una inestabilidad laboral, claro. que están ahí mm. porque... tienen un lugarcito y están cobrando quizá algunas de ellas con un sueldo y se lo reparten entre dos o tres personas Claro, eh, se estaba mencionando la posibilidad de que modifique el organigrama eh, del municipio, eh, el intendente Sí, de ahora de se dinarca. está hablando también que Eso hay posibilidades por... que algunos funcionarios eh, dejen, de, de, claro, dejen de serlo sí. ayer, por ejemplo, Pablo Echeveste no no confirmó, no, por lo menos me dio un mensaje que le mandé y me contestó, no confirmó que se iba a ir mm. pero bueno, el diario, el diario dice que sí Este es uno de los funcionarios que se va a ir, que es el secretario de Hacienda. El secretario de Gobierno, el gobierno de Alberto Medisa, había pedido irse, así que posiblemente deje sí. de ser parte del gabinete. Mediza supuestamente ya había avisado eh, que iba a estar un solo periodo, pero bueno, eh, en la previa dijo eso. Todas esas mm. cuestiones también juegan fuerte sí. en el Consejo Deliberante, sí. porque todo eso repercute. Este, en la labor diaria, bueno, por ahí. mientras tanto hay poco para hacer, entonces también todo eso eh, aflora mucho más. Luciano quiere relanzar su, su gestión, eh, una, una nueva gestión, bueno, va a asumir eh, por cuatro años más en diciembre, bueno, está preparando el terreno también. Bueno, vamos ahí. a ver si podemos hablar con el intendente porque está, sí, sí. está complicado para hablar. Bueno. Bien, Maurito, eh, bueno, cualquier novedad y más si estás ahí. Eh, a ver si las paredes hablan ahí en el Consejo Deliberante. En algún vamos momento. a ver, vamos a ver. <ríe> bueno, eh, nos reencontramos. Dale, París, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, pasa